Muy pero muy buenos días, bienvenidos a este programa de uno contra uno El último de la semana, tenemos el resumen preparado, ya lo vamos a, a poner al aire Tenemos eh, seis de las tantas notas que, que hicimos esta semana Pero bueno, me pareció, y tras una este, opinión de, de Matías Traversa De arrancar este hablando de este conflicto que tiene... Eh, que ya está planteado como conflicto, ¿no? Y que yo ayer dejaba entrever cuando terminó el programa Que eh, bueno que la cosa no estaba tan bien como, como, como la pintaba desde el optimismo que contaba en su nota eh, Ni más ni menos que por ese motivo eh, Sergio Guerrero, quien estuvo dialogando con nosotros Tanto es así que en la tarde-noche de ayer eh, Luego de una entrevista de Fabián Borro en Pick and Roll Eh, ...con Pablo Tosal... ...y de las manifestaciones de algún dirigente... Eh, ...importante de la asociación de clubes... ...con eh, algún allegado al básquetbol... ...de nuestra liga nacional... La asociación, de clubes, ...la asociación de jugadores decide... ...salir a la palestra... ...cuando nosotros ayer a la mañana dijimos que iba a esperar hasta el martes... ...con una nota realmente fuerte... ...con una nota realmente eh, dura... Eh, hecha muy bien redactada Y muy bien hecha por eh, Leandro Fernández, el colega Acerca del conflicto Está claro que lo que dijimos Y lo que venimos anunciando eh, No fue ni apocalíptico Ni mucho más, ni mucho menos Tuve la chance de poder hablarlo con Guerrero después Del programa Y todavía no había pasado esto que estoy contando Y él me decía que por ahí habían sido los Twitter... ...como apocalípticos, ¿no? ...como que no había diálogo... ...está claro que en una situación donde... ...hay un conflicto... ...entre dos partes... ...si uno la labrás cara a cara... ...si no te tomás... ...una hora, dos, tres... ...para poder resolverlo en algo tan... ...sensible como son... ...en este caso fichajes... ...y contratos únicos... ...me parece que el diálogo no existe... ...el hacerlo por mail... ...implica, como también coincidiamos... ...lo más potable de algo malo... ...que es que no hay diálogo... ...entre dos entidades que deben tenerlo... ...como todas las entidades deben tener diálogo... ...todos los estamentos... ...en una actividad como esta deben tener diálogo... ...no se puede menospreciar y menoscabar... ...los derechos de los trabajadores... ...porque los jugadores de básquet son trabajadores... ...ni más ni menos... En otra actividad Como lo, los hay cantantes, los hay actores eh, Doctores, médicos, albañiles, amas de casa Con diferentes derechos y diferentes obligaciones Pero son trabajadores Y viven de esta actividad Algunos viven mejor, otros bien peor Como en todas las actividades Habrá algunos que ganan muy buen dinero Otros que ganan un poco menos Otros que viven el día a día en una actividad totalmente lícita y en una actividad donde ellos entregan lo mejor y trabajan todos los días como trabaja usted que está del otro lado como trabajamos nosotros acá como trabaja nuestro operador como trabaja nuestra productora porque son trabajadores y el hecho de tratar de cambiar algunos reglamentos y de tratar de cambiar algunas leyes laborables tiene que ser consensuado por eso cuando le decíamos que o decíamos ayer, el diálogo está roto pasaron 3, 4, 5 horas para que esto quede plasmado en dos o tres notas o manifestaciones en diferentes ámbitos de los protagonistas primero el presidente de la asociación de clubes Fabián Borro en la nota con, con Pablo Dozal después Eduardo Tassano en otro ámbito con otras personas y finalmente la asociación de jugadores tuvo que salir a explayarse y a expedirse y poner en claro cuáles eran los reclamos porque hasta acá parecía como que estaba todo bien y que había alguien que no escuchaba o que no entendía y ahora está claro que hay una parte que reclama algo concreto y hay otra parte que no escucha ese reclamo yo entiendo que hace muchos años que las cosas están de una manera y que no se cambiaron y yo entiendo que hay una etapa de cambio y yo apoyo el cambio totalmente pero hay cosas que no se pueden cambiar en 24 horas que hay que hablarlas hay que consensuarlas hay que buscarles los puntos intermedios porque si no pasan estas cosas la asociación de clubes quiere cerrar su asamblea el día lunes. La asociación de jugadores pone su asamblea el día martes. El lunes es el día para romper todo. Cuando digo romper todo, ¿por qué? Porque sí, porque no tienen ya la veda levantada. Porque eso puede pasar el martes, a partir del martes. Si es que la levantan. Capaz que la levantan... ...pero pidiendo muchas cosas en el medio... ...entonces el lunes se junta la asociación de clubes... ...hay... ...muchísimos rumores alrededor de todo esto... ...que se liberan las fichas... ...que van a obligar a los que tienen contrato para poder jugar... ...que van a jugar todos con extranjeros... ...que vendrán jugadores... ...sudamericanos... ...que vendrán jugadores... ...del norte... ...que el Mercosur va a formar de esta manera... ...y va a formar parte de la Liga Nacional de Básquetbol... ...lo cierto es que hay un conflicto... ...y negarlo... ...y negarlo... ...es no querer ver la realidad... ...y yo pregunto... ...¿se puede estar en conflicto permanente? ...entiendo que es una estrategia... ...para poder gobernar... ...entiendo que es una estrategia... ...para poder mandar... ...pero ¿se puede estar en conflicto permanente?... Y acá no hablo ni, ni de gente que ataca ni de víctimas. Hablo de una estrategia para poder gobernar. Y la estrategia es... Permanentemente ir a chocar. Y si vos no estás de un lado, estás del otro. Pero parece que no se puede consensuar. Y es una palabra que se utiliza todos los días. Es una palabra que está de moda. Es una palabra que queda bien. Pero la realidad... ...indica otra cosa... ...cuando terminó la nota con Guerrero... ...linda nota... ...tranquilo... ...expuso, habló, le preguntamos... ...junto a Matías... ...nos quedó la sensación... ...de que algo no estaba bien... ...el optimismo de Guerrero... ...válido... ...muy válido... ...para nosotros... ...era real por el lado de Guerrero... ...pero sabíamos que para atrás no... ...porque... La situación era completamente distinta... No eran solamente tecnicismos... Los que estaban en discusión... No eran solamente algunos puntos... Ni siquiera es el juego de las estrellas... Ni siquiera la cuota social... Es mucho más profundo el tema... Yo creo que como nunca... Como nunca... Los jugadores... No la asociación de jugadores... Los jugadores que forman en definitiva la asociación de jugadores dijeron bueno basta basta a esto de no poder plantear una situación en un marco realmente bueno como tuvieron hace poco una, una reunión donde estuvo presente por ejemplo Martín Leiva y donde todos dijeron fue buena la reunión que bien que estuvo Leiva ...salimos contentos... ...pero marche preso... ...no solamente sentarse a hablar... ...no discutir... ...o no levantar la voz... ...y después hacer lo que yo quiero... ...solamente lo que yo quiero... ...porque eso no, no es consensuar... ...eso es prestar la oreja... ...y dista mucho de consensuar... ...consensuar es... ...intercambiar... ...yo te doy esto, vos me das aquello... ...fíjate, para este año... Hace estos tres puntos El año que viene negociamos los cuatro que faltan Te saco una ficha este año luego hago paulatino Te saco una ficha el tenía este año Le damos a los pibes la posibilidad Que tengan un año más de competencia Por ahí les tiramos 2 años Te saco otra ficha el otro año Ya los U23 van a ser primera déjame participar en esto En el juego de las estrellas Lo vas a tener vos Pero dejame participar en esto fíjate la fecha de recambio, estiralo un poquito, achicámelo libre deuda. ¿Querés un contrato garant no garantido para poder cambiar? Te doy un contrato no garantido. Pero me parece que ahí está el punto. en Te doy un contrato no garantido, fíjate si podemos cambiar esto. No, nosotros somos los que mandamos. Ustedes son los que tienen que aceptar. Y ahí es donde no se... Ahí donde se rompe el, el diálogo. Porque ahí ya no hay un diálogo. Ahí, a, ahí ya... Hacé lo que yo te digo O resolvemos como nosotros queremos Porque Ponemos la plata Entonces Ahí está el punto Nadie duda De la capacidad de los dirigentes Para conseguir el dinero Nadie Absolutamente nadie La liga sin dirigentes Tampoco se puede jugar A este nivel profesional Porque son ellos Los que consiguen el dinero Eso está Más que claro Fueron son y serán los que toman todas las decisiones todas las decisiones las buenas y las malas son los que generan la fuente de trabajo indiscutiblemente son materia importante para conseguir contratos de televisión como el que consiguieron y mejorarlo en casi un 90% no hay ninguna duda Pero no son los dueños de la competencia La competencia es más grande Que cualquier club Y cual, cualquier dueño transitorio La Liga Nacional Se jugó En un comienzo Sin el equipo más importante de básquetbol de la Argentina Obra sanitaria Que estaba en contra En aquel momento el ingeniero Mancini De la Liga Nacional de Básquetbol ¿Por qué estaba en contra? Porque lo debilitaba Porque le sacaba el poder político que tenía Era el único El ingeniero Miguel Mancini Que podía traer y hacer intercambios Con los equipos cubanos Para poder traerlos acá Y era el único Que hacía giras por el extranjero Porque le pagaban un montón de dinero Era el equipo más importante Del básquetbol argentino Con la selección argentina Dentro del equipo Cuando el ingeniero Mancini Tremendo dirigente... Tremenda capacidad... Súper inteligente... Vio que la Liga Nacional... Podía debilitarlo... Dijo, en esta no me subo... En esta no me subo... Y no se subió... Y la Liga se jugó sin obras sanitarias... ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque la Liga se puede jugar sin Atenas de Córdoba... El día de mañana... Que es el equipo más importante de la historia del básquetbol argentino... Por todo lo que hizo... La Liga se puede jugar sin Peñarol de Mar del Plata que imitó el modelo y lo dijo su presidente Domingo Roble imitó el modelo de Atenas imitó, copió el modelo de Atenas y le fue súper bien y se puede jugar sin Peñarol de Mar del Plata porque se jugó sin Peñarol de Mar del Plata Peñarol de Mar del Plata subió de la Liga B como lo hizo Gimnasia de Comodoro Rivadavia ascendiendo de la Liga B a la máxima categoría ¿Por qué digo esto? Y la Liga A se juega sin River... En una época se jugó sin Boca... Se jugó sin San Lorenzo... Ahora vuelve San Lorenzo... El día mañana no estará... Y se seguirá jugando... ¿Por qué? Porque la Liga Nacional... La competencia... Es más grande que los clubes... Siempre va a haber básquetbol... Siempre va a haber... Una Liga... En cualquier ámbito... En cualquier orden no hay nadie que sea dueño de una competencia hay gente que la administra con otro montón de gente que convive en el día a día y que la tienen que hacer grande y que se entienda bien si no lo hacemos grande entre todos no hay que poner plata solamente para hacerla grande hay que comunicarla bien hay que difundirla bien hay que venderla bien y es un eslogan de la nueva dirigencia ...lo que yo estoy contando ahora... ...y esos no ponen plata... ...son contratados... para decir que no solamente se hace... ...o deciden... ...todo sin consultar... A ...aquellos que ponen la plata... ...la Liga Nacional... ...no se la impuso a nadie... ...ni León, ni Osvaldo... ...después la gente de Bahía Blanca... ...fueron convenciendo... ...y fueron consensuando... ...para que la Liga Nacional sea se juegue... ...se lleve adelante... ...después hay un montón de vicisitudes... ...y siempre... ...pasaron cosas en nuestra Liga Nacional... ...recuerdo cuando... ...se criticó en aquel momento... ...tremendamente el cambio de estatuto... ...cuando Sport Club de Caniá de Gómez... ...por primera vez dijo... ...me bajo de la Liga, un histórico, un fundador... ...uno que había puesto la primera piedra... ...desde el interior para poder convencer con el chungo buta al resto de los equipos del interior del país dijo, por me bajo porque no la puedo jugar Eduardo Bassi como los estatutos decían que tenía que ser de un club pasó con la venta de la plaza o la fusión a Racing de Avellaneda y fue, digamos el primer cambio de estatuto muy importante y fue muy criticado muy criticado y parecía que se caía al mundo abajo, como Sport ...que había hecho un trabajo... ...como el que ahora está haciendo Weber... ...que vendió los primeros jugadores... ...porque todo tiene que ver con todo muchachos... ...y lo hizo... ...desaparecía de la Liga Nacional... ...y la Liga se jugó igual... ...y cuando vino River parecía que venía River... ...y desapareció River... ...y la Liga se jugó igual... ...y no estaba Boca... ...y la Liga se jugó igual... ...y se cayó Ferro... ...el Ferro de León... El ferro de los grandes campeonatos El de Miguel Cortijo El de las primeras ligas El del clásico con Atenas Y la liga se siguió jugando Porque la competencia Es más grande que los clubes Y lo digo con total respeto Lo digo con mucha humildad Con haber transitado la liga nacional Sin ningún tipo de interés Lo que digo es Estamos peleándonos todos los días Sin escuchar la otra parte creemos que está todo bien cuando no está todo bien el jugador es un trabajador y ahí escuché Ministerio de Trabajo sacar un poco los pies de plato en la nota que hizo Leandro Fernández del diario Olé a Estura y a Cobi Montesano ¿a eso queremos llegar? ¿a eso estamos obligando a los demás a sacar los pies de plato? ...escuché a FIP el otro día... ...regular los impuestos... ...como dijo Fabián Borro... ...en estos micrófonos... ...en este estudio... ...a eso queremos llegar... ...esto es básquetbol... ...esto es básquetbol... ...acá no hay que... ...gobernar... ...con rebenque... ...acá se puede consensuar... ...nadie se quiere pelear... Nadie se quiere pelear Acá hay que consensuar Y nadie va a obligar a los dirigentes Ni los jugadores Menos los entrenadores que están Ausentes y sin aviso De todo tipo de discusión Ni los representantes Y menos los periodistas Que tenemos cero injerencia Y tuvimos cero injerencia Esto es consensuar Es sentarse Mirar a la cara al otro, escucharlo, tomar esas buenas ideas y decirle, flaco, tuviste muy bien acá, este punto te lo voy a dar porque coincido con vos, dame el otro, como haces con tu mujer, como haces en tu trabajo cuando tenés un jefe, consensuar, intercambiar figuritas, sentarse en una mesa, ponernos de acuerdo y levantarnos y mirarnos a la cara y decir, llegamos a una buena negociación, no, no, me parece que yo creo que ahora se soluciona todo De las dos partes hablo ¿eh? Hablo de la asociación de clubes y la asociación de jugadores Por eso la asociación de jugadores Tuvo que salir allí a hablar Y a contar cuáles son las vicisitudes Y a contar cuáles son Las diferencias que hay en el contrato Porque no son tecnicismos Acá se está pasando por arriba Aquellos derechos mal, bien, regular que ya tenían los jugadores yo ayer me equivoco cuando hablo con Guerrero porque o vi una parte cuando hablé del juego de las estrellas muy importante usted o no, el juego de las estrellas es un derecho adquirido que tiene la asociación de jugadores ahora bien, queremos ir por el juego de las estrellas empecemos a charlarlo cuando digo queremos me pongo en el lugar de la asociación de clubes, ¿no? Empecemos a charlarlo. Pero hoy por hoy, y en los contratos anteriores, es un derecho adquirido. Eso no se puede romper así nomás. Lo del contrato garantizado, lo del médico o del jugador. Hablamos del agua caliente, lo dijo con hasta con vergüenza Sergio, y se lo reconozco, porque él piensa lo mismo que nosotros, que no debería pasar... <coughs> Pero lo hablamos como si fuese algo sumamente importante. La prestación del kinesiólogo visitante en el torneo nacional de ascenso. Un papelón. No es un logro. Porque yo quiero que el jugador de ellos, el 10 del equipo de ellos que tiene una torcedura de tobillo, no me meta más puntos. Y yo soy del equipo local. Y voy y le digo, flaco, si jugaste rompes todo y vas a estar afuera 5 meses. Porque eso también puede pasar. Porque él tenía vista mucho de lo que es la El sacar de un plumazo... Dos fichas... Sin consultar previamente... Es una locura. La VEDA... Es una locura. Pero tampoco hay defensa sino ¿Cómo se hace con alguien que no quiere consensuar? Entonces digo... Tan difícil es... Ayer lo dijo guerrero aquí yo me fui a mi casa y digo es una locura por mail en un punto tan álgido que vos estás sacándole a los trabajadores viejos logros que, ha, que han peleado muchísimo ambas dirigencias y vos se los sacás de un plumazo que yo no digo que no tengan razón ni quien tiene razón no es el punto es no hablarlo y vos por mail le comunicás que lo que haces a mí me parece una locura. A mí me parece, a mí me quedó claro y por eso lo dije ayer que no había ninguna posibilidad de diálogo, porque si yo por mail le tengo que comunicar a mi señora que me separó. Estoy en el horno. Me parece que hay cosas que uno tiene que mirar a la cara a la gente y tiene que decir Bueno, a ver, ¿qué quieren ustedes? Nosotros no se lo damos. Le damos esto, esto, esto y esto. O no le damos nada y se rompe todo. Que se rompa todo. Entonces digo... Acá no hablo de quién tiene razón... Y quién no la tiene, ¿eh? Que quede bien claro, porque los... Beco Rey Dile, seguramente... Irán a contarle totalmente cambiada la versión... ...de lo que estamos hablando acá... ...o de lo que estoy hablando acá... ...acá el tema es... ...de verdad... ...como hombrecitos... ...sentarse... ...mirarse a los ojos... ...y decir... mira ...esto... ...esto fue libertinaje... ...sí, sí, está bien, puede ser, te lo reconozco... ...pero acá, me estás cagando... ...bueno, cambiemos estas dos figuritas... ...y veamos qué es lo mejor para los dos... ...y levantarse de esa reunión con un compromiso firmado por ambas partes. No, bueno, después lo vemos, después lo analizamos, de los dos lados, firmar de los dos lados. No, tengo que consultar con mis jugadores. No, no, no, no, nos sentamos. Los dos ya saben qué quiere cada parte. Es sentarse y salir con un Pelpa firmado, con cinco puntos aclarados, ...o seis, o siete, o diez, los que sean... ...pero con un compromiso de cumplimiento... ...porque los dos están tirando más de la cuerda... ...unos porque tienen el poder... ...otros porque hacen lo que pueden... ...yo creo que si los que tienen el poder... ...se ponen de acuerdo... ...con los que pueden... ...podemos hacer una gran liga... ...y todos pueden caminar de la misma mano... ...y todos pueden hacer que el básquetbol argentino crezca. Así como estamos hoy, esto se rompe todo.